Zafarrancho Zarandear Munro Escatimar Chubasco de sentido Bursaco Deshuesar el pollo sanguango Arginina Turgente taxativo, Pángano conoción, Convulsión Sacudir Mondongo Cornita Soquete Estiércol Cuchitril El cimbronazo Un sacudón de sentidos Muy buena noche de lunes, aunque es un poco fea, pero buena noche al fin porque estamos en otro simbronazo como todos los lunes de nuestras vidas. Mi nombre es Demián Defino y acá tenemos a Martina Bandi. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, Mito. Muy buenas noches, Cami. Muy buenas noches. Hoy tenemos unos cuantos invitados. Está acá el Lucas, está acá la Andrea, que van a acompañarnos este cimbronazo. Eh, Cami, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los oyentes y a toda la gente que se llenó el estudio, la verdad. Un saludo a nuestra operadora que nos va a estar acompañando toda la noche también. Como siempre, como siempre. Bueno, les digo porque esta noche es fea, porque la verdad es que yo ya no soporto más. Hay una, una humedad, una pesadez que no sí, me... Sí, sí, unas ganas de que llueva. ¿De que llueva o que no llueva? De que se decida, digamos. sí. ¿Viste? Decidiste ya. Claro, ah, es, es Esa lluvia. cosa de que sí pero no, de que te hace calor pero te hace frío. Que, ah. La humedad histérica de la plata, como siempre, que nos atormenta los pelos. Además, fue un lunes difícil para todos los argentinos arrancar la semana luego de ese domingo. Tras la derrota. Yo me fui a ahogar, o sea, por suerte estaba en un lugar donde podía ahogar las penas así instantáneamente, ¿viste? ¿Cómo fue eso, me? Y sí, porque. Ah, sí, mira, me dicen que, que me vieron, yo no, no me di cuenta. Perdón, este, pero digo estaba en un bar, o sea que era lo necesario justamente para, para poder olvidarse del, del trago amargo, de la derrota, del ver que se nos escapara la copa así de las manos. Sí. Que es duro. Sí. Yo Martina qué hiciste? Yo me fui al abelisco. ¿Así? Me fui al abelisco, quilombo, me pintó el festejo. Y cuando perdimos dije no no no no no no qué pasó y ahora, y ahora. ¿Y ahora qué y entre la cortada de mamo que tenía que sentía que estaba re enojada y tengo un problema con el juego que ya le hemos charlado en nuestro programa donde no sé perder todavía no me enfoco cómo tengo que estar posicionalmente para perder no lo entiendo eh, dije no seguro que ahora se va a armar quilombo vamos no vamos, no me da miedo ¿eh? Así que no, no la pasé muy bien. Mm, te, perse te persecutiste. Me persecutí entre, entre la mala onda de la perdida, que todavía bueno debe ser algo que mi vida tenga que enfrentar. Eh, no, no, era un muy, no era un buen lugar para estar ahí si perdíamos. Mm. Porque yo tendría que haber estado en mi casa, chupar un vino y dejarme hinchar la bola. De hecho, a mí me pasó un poco de eso. Yo estaba en el bar con el UMI y dije no. Me, no quiero estar con toda esta gente, me quiero en mi casa. Gente de mierda, ¿no? No, a mí me ayuda mucho revertir la situación. Te, quiero agradecerle a toda esa gente anónima que estuvo ahí en el bar conmigo porque. Qué divertida la mucho. gente anónima, ¿ah? ¿eh? Sí, sí. Incluso, incluso casi en la borrachera, ¿no? Casi hacemos que fajen a uno porque parecía alemán nada más. Porque había unas ahí medio subido de tono, ¿viste? Que decían, ¡eh, mira, ese barudo, es alemán! Igual, igual le agarraban por por y, y lo querían matar al chabón después Igual, huevón, vos te fuiste, a ver, el partido contra Alemania a una cervecería. Déjame de joder. Pero por lo menos weón. no me fue una cervecería alemana, una cervecería secas. Bueno, una cervecería, <risa> los alemanes pensaron que iban a estar de nuevo amigos ahí. y bueno Pero no, el, el chaboncito resultó no ser alemán igual. Pero físicamente no, era, si era un No, Si tenés cara de alemán, sos alemán. Sí, sí. Es una cuestión de pertenecer al círculo, sí, ¿viste? Sí, totalmente. O en su defecto ruso, y como va a ser Rusia 2018, también tenían que pegarle. Todo mal, por igual. las dudas. Pero bueno, sí. Los momentos más suf de sufrimiento mayor para mí igual fue ese gol anulado. Ah, Digo, lo grité ay, lo con el alma, lo corazón, con hasta los pies lo grité, ¿entendés? No, igual, yo todavía ahí no, porque en ese momento todavía uno piensa que puede ganar, acabamos de casi meter un gol. Sí, un pero gol, fue pero, pero re no. Doloroso, no, no, no. Fue yo re lo salté doloroso. como si fuera el último día de mi vida, mal, te juro. Yo también. Sí, a mí, igual, eso. Eh, Perder me, me molesta mucho. Y estar ahí perdiendo, a mí saben que me ah, bronca. Claro. Perdón que interrumpa, que encima que perdimos, los alemanes no saben festejar, loco. Qué bronca. No, ¿cómo nos van a aplaudir, me entendés? Festejá vos, hijo de puta. Dame una vueltita a la cancha, eh, saludando claro. a la gente. Algo. No, no, no. Qué impresionante. amargo. pero si no te importa ganar perder, pelotudo. <risa> <risa> no, sí. Claro. Gente que no lo merece, a... viste. A veces. Bueno, sí. esta breve son... introducción. Y, y a mí me encanta, viste, esos que ponele, bueno, estás así en el bar, los anónimos, y los que te dicen, ponele, bueno, sí, los alemanes son todos Hitler. Bueno, pues. ¿Por qué? Yo me hice un amigo ahí con el que discutíamos táctica, todo. No, el, no, había uno ahí en el, en el bar de estaban que gritaba, ¡Vamos Argentina! Pero se sacaba, cada cinco minutos gritaba, ¡Vamos Argentina! Terrible. Es así. Pero bueno. Eh, la, la copa quedó atrás Se acabó todo ya el fetiche mundial Toda la historia ¿Ahora qué queda? Poco ¿Qué queda después de una final así, no? Al final de este viaje, la vida La vida misma queda, Quedó un hermoso lunes Que tuvimos que afrontar el comienzo de semana Y lo vamos a terminar con otros cimbronazo Hermoso eh, Depende de quien lo vea Sí, hoy podría haber sido un gran día Pero Siempre. bueno, se anuló. ¿Qué se lo va Hoy puede ser un gran día Bueno, y hablando tanto de la final, de esta breve ¿no? introducción de emociones con el final de la Copa del Mundo. Eh, nosotros vamos a hablar sobre el final y los finales, de etapas, de películas, ¿cómo sería en inglés? De días, de final, de finales, de finality. No. Vamos a ir practicando la pronunciación, pero va por el camino. Pero no, ma no nada más quería hacer la, la introducción al tema. Y, pero antes que nada, hacer unos pequeños anuncios. Eh, importantes anuncios tiene otro cimbronazo hoy. Ah, cuénteme, ¿ves? cuénteme. Doctora. Eh, primero, contarles un, un par de. Una jornadita que va a haber en, en las afueras del Hospital Melchor Romero. Que se llama Jornada Sol Naciente. El grupo de comunicación y arte de, que trabaja en, en la sala G de este hospital. va a, invita a todos nosotros a pintar un mural a la, en las afueras del manicomio. Eh, justamente, y pega con nuestro programa porque ellos le quieren dar cierre eh, a la primera etapa del año, uh -huh. a los talleres que hacen ahí, a las actividades uh -huh. que realizan. Así que invitan con mates, facturas eh, o algo para compartir a entra, enchastrarse a pintar y a pintar una sonrisa. Qué linda palabra, enchastrarse, ¿no? Está bueno sí. que te inviten ah, a enchastrarse. Lo podríamos agregar a la, a la presentación, sí. enchastrarse. Muy linda palabra. Así que esto es el viernes 18 de julio, eh, o sea, este viernes a las 11 de la mañana, en las calles, el manicomio queda en el 500, eh, calle 520 y 175 en la ciudad de Mechor Romero. Buen Así bien, que bien. estamos todos invitados a la pintada colectiva del mural que nos invita a la gente de Sala G. Si no llevas facturas, no te dejan pintar. Sala G, ¿querés contar un poquito, Cami, qué es? Así, Sí, Sala G eh, en realidad es, el cole, es un colectivo de arte, comunicación y salud que trabaja en la Sala G. La Sala G es una sala eh, de mujeres eh, que dentro del, del manicomio, pero hay todas mujeres internadas y tienen larga trayectoria en, en actividades que luchan por la desmanicomialización, y, y se, compre se comprometen para que esto eh, pueda cerrarse definitivamente manicomio y así pero todos los días hay muchos talleres mucho, eh, tienen una forma de asamblea con, con las mujeres hay un equipo muy copado de, de trabajo bueno. así que bueno, ellos que le quieren dar cierre a esta primera etapa del año invitados entonces el viernes que viene 18 de julio Eh, y estoy leyendo aquí que, claro, vienen las vacaciones la próxima semana Y como universitarios que somos, nos pegamos un picazo Nos y vamos Nos vamos el palo sí. Por eso termina, mm. en realidad, le damos final a la primera parte del año del cimbronazo Y cómo vamos a despedirnos si no con fiesta Vamos ea, a hacer ea. una fiesta en la casa de Martín <risa> Todos ¿Sí? invitados no, eh... Eh, Dirección por inbox <risa> No, para que vayan sabiendo El próximo lunes no va a emitirse el programa Tal vez, no sé si vamos a poner uno viejo Habrá música, no, todavía no lo tenemos resuelto Pero bueno, en vivo no vamos a salir No, vamos a poner otros programas Así pero por no si... Pero no nos extrañarán no, no, no, no, de ninguna manera No somos porque... tan extrañables eh, No sé, no No sé. todavía, no todavía Esto, esto es una cuestión que, que necesita tiempo Es una cuestión de actitud, es una cuestión de camino Pero igual vamos a dejar Por si nos extrañaran. Que no nos agarremos desprevenidos eh, Escuchar a nuestras voces Diciendo pa, pa, pa Y todas esas cosas ah. claro. eh, Así que bueno, ya saben que el próximo lunes Por lo menos eh, durante dos, tal vez tres eh, Lunes consecutivos a partir del que viene No vamos a estar al aire Pero bueno, algo vamos a estar tirando por Facebook, algún, alguna cosita. ¿sí? Eh, simbronaremos, simbronaremos, simbronaremos cibernéticamente. Así que, ¿qué le parece, señora Catanio, si me recuerda, en realidad, si me comenta cómo es la consigna del día a la fecha? Y la consigna de hoy, hablando de esto final y finales, es decir, bueno, ¿a uno qué le cuesta en el final? Cuando está por terminar algo, cuando está uno ve que se, se la viene venir, algo de esto se va a terminar. ¿Qué es lo que más le cuesta en el final? Y si no te gusta esa pregunta o esa consigna es ¿Qué te cuesta terminar? Vio que uno empieza muchas cosas. Sí. ¿Qué es aquello que uno le cuesta oh. terminar? A mí prácticamente todo. A mí claro, eso te iba a decir. Es, es difícil esa. Porque, no, igual tengo cosas que me cuestan más terminar. <risa> Los tejidos. Cosa que me cuesta terminar. Tremenda. ¿Para qué tejes? No sé si tejo para terminar. Claro. ¿Para qué? Este traje. <risa> Bueno, ya no, saben Yo que no... eh, les cuento que en el, en el fin de cuatrimestre, eh, si bien me cuesta terminar el cuatrimestre, dejé una materia. Bravo, un aplauso. Así que si algo me costó terminar fue Teoría Social del Estado, seguro. <risa> eh, sí. Que fue, fue densa. Yo la cursé con la señora y fue, fue densa. Así que bueno, escriban nosotros, cimbronazo. Llámenos si no al 451-6917 eh, para comunicarse con nosotros y salir al aire. Y, te, y pongámonos a pensar. ¿Qué es un final eh, o qué nos un cuesta? Un cierre. ¿Por qué existen los finales? Claro. Así que bueno, vamos a escuchar algo de música y ahora venimos con nuestros invitados que están acá haciéndonos el aguante. Vamos con algo de Box Day, este, para arrancar bien clásico así. Presente. Todo tiene un final, todo termina Tengo que comprender, no es eterna la vida El llanto en la risa, así termina Creía que el amor no tenía medida O dejas de querer, tal vez otra mujer Y que aquello que una vez pensaba que nunca acabaría Sin embargo, terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas Termino cada día, empiezo cada día Creciendo en mañana, fracaso No puedo yo entender Si es así la verdad ¿De qué vale ganar? Si después perderé Inútil es pelear No puedo detener No seré eterno. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Olvida que aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, presento el mañana fracaso. ¡Suscríbete al por el otro simbronazo acá en Radio Nauta 106.3 eh, si acuérdense que nos pueden buscar en Facebook como otro simbronazo que pueden eh, mandarnos, eh, llamarnos si quieren al 451 69 17 y pueden escucharnos también por eh, la página de, de internet de la radio que es radionautafm.wordpress.com Y seguimos acá hablando de los finales. Pero antes de hablar de los finales, comienzo leyendo esto. Porque acá los oyentes eh, nos, nos escriben y queremos hacerlos parte de este programa. Eh, el Diego Colazurdo dice: No los puedo escuchar, estoy sin PC en Lanús. Eh, y, eh, bueno, la luz. Y. Bueno, después lo puedes escuchar grabado, Diego. Igual. Eh, muy piola no para hacerte no te va a estar escuchando por más que le avise que lo podés escuchar después después te, <risas> te pasamos el link Diego y escúchalo eh, y te podés hacer una banda con el eh, sin PC en la NU me parece una sí, es muy rockero. buena banda sí. Sí, es re sí sí, muy rockero y si no acá la Cami dice que te vayas a Temperley a, que seguro que ahí tenés señal de, de radio eh, Corman Malston Rock dice al fin Chebumi, pasá la receta del pastel de papa para que no quede achatado el puré. Me, me deja desconcertado, la verdad es que no, no sé qué responder, pero bueno, pero... seguro que voy a conseguir una y te la, te la paso. Eh, sí, ponele leche, qué sé yo. ¿Cómo <risa> no te olvides de la manteca. Y a veces viste que baten una clara de huevo y le ponen para que quede aireado el puré. Eso dicen que ah. No, ah, no queda achatado. No sé, Kike, si es la respuesta que vos buscabas. Eh, Corman eh, Espero que te salga rico el ya sabes, puré Quique ponele huevo si no te sale el, el puré de Mucho Más huevo, papel. mucho huevo Quique, no sea como la selección No, mentira Y acá el Sebas Pascual un, un oyente amigo dice Hoy caigo Bueno, sí. te esperamos Así que vamos a tener un tercer invitado Es un buen pie para, para saludar a, acá, a nuestro invitado y a nuestra invitada Estelares de hoy que tenemos ya en el piso Compartiendo con nosotros Hola Estela. Hola Estela. No, cómo están acá. Tenemos eh, Lucas de Bandy. Si, si no, si no le chingo feo a hermano de Martina de Bandy. Mi hermano. De eh, visita. Y la señora Andrea también acá. Aplausos. Y cómo están. Bien. Dicen que le va todo bien, bien, todo bien, Qué bueno, qué bueno contar con, con, la visita de gente. Díganme ustedes de repente qué, qué es lo que les cuesta cerrar a ver. Tienen alguna cosa así que se les venga como a la, a la cabeza. No hablen de partes del cuerpo. Nada más les pido. Sí, bueno. Cerrar cuando juego de central me cuesta cerrar este, siempre el, el 9 me encara y me cuesta cerrar podríamos, podríamos sacar analogías con la selección ahora de repente pero, pero no, no viene al caso no, no vamos a resucitar nuevas viejas heridas y a vos Andrea oh tantas cosas la es boca como, te cuesta cerrar eh, esa es una de las primeras cosas eh, y es como que es difícil cerrar los procesos no sé eh, Casi todo, es muy difícil soltar. Casi todo, básicamente. Sí. El fin, el, el, a ver, cerrar el, el mundial ya es como una cosa, por más que ya haya terminado. Porque la además. Inercia, la inercia, la inercia queda. ¿Qué vamos ahí? a hablar ahora? Volvemos a hablar del tiempo en el ascensor. Oh. ¿Qué? La, para mí la inercia queda ahí muy. Muy al palo. Que uno no. Cuando no está esperando cerrar, le cuesta. Le cuesta el cierre. Cuando viene así medio precipitado, decís. pensabas que ibas a cerrar. Claro, te, que te meten al el, el cierre, porque sí. Pero, como el gol de los alemanes... A los cinco minutos. <risa> a los cinco minutos. Ah, ah, cuando faltaban eso. cinco minutos. Esto no se iba a cerrar. Aquí. <risa> no, claro, no. Pero no, no tenía que cerrar. Que te bajen la versión así es medio feo, viste. Bueno, una un algo inesperado, también relacionado al mundial, porque estaba muy monotemático, eh, en realidad a mí me fue al revés. No un final inesperado Sino un comienzo inesperado Yo pensé que el fi el, la final era a las 5 Bueno, yo también yo también por eso, por eso no me fui a Capital O sea, porque estaba esperando Para irme a Capital Y de repente dijimos Che, ¿a qué hora será la final? Mandamos un mensaje allá al, al contacto porteño que teníamos Y dicen Y van a venir son las, Es a las 4 el partido No van a llegar yo Y efectivamente no íbamos a llegar Nosotros estábamos caminando es Y... ¡Gol! ¡Gol! ¿Cómo? ¡Gol! Pero si es a las 5 el partido Son las 4 Bueno, nos equivocamos no. Qué feo. Eh, sí, así que bueno, fue un comienzo inesperado Pero bueno eh, Hay finales inesperados Hay finales inesperados de los cuales uno no quiere Tampoco quiere adentrarse ¿no? Porque Realmente son finales un inesperados que están re buenos Digo, si nos ponemos bien manales por ejemplo, en las películas Un final inesperado es lo mejor que te puede ah, pasar sí. Sí, sí, sí, tenés razón Depende cuántas ganas tenías ver de que te sorprenda con el final Porque pero hay veces vos que ves películas para. Bueno, sí hay veces que da. Que tenés ganas que termine como vos querías, viste. Sí. Y, y, y es un final inesperado y te va, te va yo me voy con bronca. Y pero eso tiene un poco que ver, ¿no? Con el estado anímico de repente, es decir, no quiero que me sorprendan hoy, quiero que sea todo como me lo dijeron, <risa> me lo prometieron o sea y que, que sea de colores. Los finales esperados o inesperados Tiene que ver con las expectativas también que uno ponga. Sí. Un final. Esperado o no esperado. De las expectativas de cada uno Se hace caro cada uno decía Sí, un pero es poeta. verdad, por el ejemplo eh, Variando totalmente para el otro lado eh, Cuando vas a rendir un final eh, También tiene que ver con tus expectativas Porque puedes tener un montón de expectativas De rendir ese final O puedes tener cero expectativas Y te cuesta un huevo llegar a rendir Sí, yo no he tenido experiencia en finales Quiero reconocer, entonces la verdad es que no estoy muy... Vos sabés que yo ducho. tampoco Tanto pero eh, ha sido coloquio es lo mismo sí. y he rendido y también he sentido parciales como si fuera el final <risa> igual en esas circunstancias a veces el final es recontraesperado es recontraesperado por más que por más que no sea lo que uno espera ¿eh? a veces es largame ya No importa, sí. poneme Bueno. No me importa, no aguanto más esta tortura. No importa, al final quiero un, que se termine. Quiero que se termine y ahí sí, es reesperado y lo, lo deseas. Con una película ya no, no es tanto. Ah, hay películas también que te torturan. Y... Hay películas que vos decir que termine esta verga. Yo, no, a, mí eso... me pasa, a mí me pasa con eh, Alex de la Iglesia, tengo que decirlo acá, ah. en vivo en directo. Pe director que lo odio. Director que lo odio Todos estarán en contra mío Pero director que lo odio Es una cosa que Alex de la iglesia Déjenme Déjenme hacer Déjenme hacer eh, Pero Ese director La verdad eh, A mí Me molesta mucho Porque cuando empiezo Una película de él No me gusta Y la veo entera ¿Me entendés? Y digo que termine La odio bueno, Que termine pero, Que termine Perdóname Pero sos boluda No la miré No, porque Dejala. bueno... No, porque ¿sabés qué pasó? Eh, la primera... Bueno, no importa. No, no voy a hablar es de, que de no, mi experiencia, no. Menos pero... Menos mal que no vamos a tener un, un programa sobre cine porque nos quedaríamos trompadas, se si me ocurre acá adentro. Sí, pero pongamos, <risa> pongamos acá el ring. No, a ver, yo respeto mucho a todos. Eh, el único problema es que Alex de la Iglesia es el único que me ha generado esa cosa de bronca. ¡Asco! Y... Y que no, y lo tengo que terminar de ver, no sé por qué me. ¿Por qué me haces esto? Dale de la iglesia. <risa> a vos te sí. hablo. Eh, sí. No sé. Yo con eh, las películas yo que. que yo con las que película. películas que sufro, ah. la verdad es que las saco. Por ejemplo, no sé, se me ocurre. 10.000 antes de Cristo, la saqué a los 15 minutos. Hace poquito arranqué con una de George Clooney, que supuestamente era rebuena, que yo, y que no se van a la segunda guerra a recuperar unos cuadros. Veinte minutos, me bro. Cuando son tan. garcha, Morrín. viste ya no, es que no, guan... no pagaste la entrada uh, del cine, viste, está en tu casa el tema es que hay películas igual que te torturan mucho, yo la entiendo a ella a mí no me pasa eso con Alex de la Iglesia de hecho siempre tenemos la misma discusión no. <risa> porque yo quiero ver películas de Alex de la Iglesia pero hay hay, hay, hay directores eh, que hizo por ejemplo, Bailarina en la oscuridad una película que protagonizó ah, Björk hace muchísimos años, hay películas que te hacen sufrir y oh, tú decís no quiero, eso sí. Eso sí, sí hay. ¿Y veces... no sabés por qué la seguís mirando encima. Eh, sí, ¿ves? <risa> sí, y, ah. y muchas veces tiene que ver eh, con la compañía. O sea, hay veces que uno se quiere ir, pero no, es difícil decir al otro, nos vemos, me voy a tomar ah, un té obvio. y está en el, los 15 minutos de la película. Pero se puede discutir el, che, esta película no termina más, está mala. Che, se la, la terminamos. Te hace el dormido, te haces el dormido, ya la bosta... ¡Uh, qué sueño, che! Y ahí, ya me duermo. El problema es cuando te engancha la película y la estás odiando. Esa es, es una como... sensación que yo, la verdad, no, no he difícil. tenido. Me Así. ha pasado. Sí. Miré mucho el árbol Triéfo y pasé. Ah, bueno, sí, sí. Bueno, pero, pero tienen su cosa buena. Bueno, pero más allá de las películas, digo, poder ponerle fin a las cosas que nos están haciendo mal, a veces también está muy bueno, porque digo estamos al final de, de lo que veníamos hablando en las películas es de eso, de la película no te gusta y no la termina no la terminas, no la terminas. ¿Por qué? ¿A usted le gusta sufrir, Martina de Bandi? No, a mí no me gusta sufrir. <risa> a usted le hablo, míreme. A mí no me gusta sufrir, <risa> pero, eh, no sé, son poca, son momentos en los que uno no, es, no se hace consciente de que está sufriendo. No, claro. Se hace consciente de que ¿no? está viendo una película de del orto, nada más. Pero bueno, eh, cambiando de tema del sufrimiento y de la película, eh, el final es complejo cuando, cuando es inesperado. como podríamos tocar temas más débiles, más, más doloridos para todos. Pero eh, también es complejo cuando es organizado. O sea, cuando lo, eh, lo planeas, Porque lo planeas tanto que eh, se complica, digamos. Se complica llevarlo a cabo. Sí, eh, a mí me parece que la dificultad del, del final esperado es que... Nosotros, que a veces hay cosas que no tienen final y que nosotros le tratamos de forzar el final, me parece. ¿no? O sea, nosotros somos bichos los seres humanos que tenemos final. Y no todas las cosas son así. Entonces por ahí uno trata de forzar un final y decir, bueno, hasta acá y no están. Eh, es, esto termina el 12 de abril. Hay cosas que no terminan así de un día para el otro, sino que eso es más Se van dilatado. École, Qué bueno que traigas eso, porque a mí, yo justo hoy cuando estaba pensando eh, sobre los finales y todo, o sea, sobre la temática, eh, estaba pensando ahí que, claro, si tiene un final es porque tiene un inicio, si tiene un inicio tiene un final, estamos pensando en algo lineal, y como que, como si fuera una cosa, viste, estamos muy acostumbrados también a esta cosa de decir, bueno, empieza acá, termina acá, o más o menos, te empieza acá, termina acá, pero como que siempre tiene, es como un vector, viste, una cosa así de que, bueno, es este segmento, Eh, y entonces acá termina, acá empieza. Eh, no es así la cosa muchas veces. También no es estructura, es estructura pensar en lo que termina, dónde empieza, dónde. Porque... Sí, obvio que ayuda, pero es peligroso a veces pensar así. Pero pensar que todos así es una mentira también. Claro, pero digo, también es más fácil pensar así porque, digamos, tenemos una historia de cientos años pensando así, pero... digo podría haber sido otra manera podríamos haber pensado de repente el tiempo todo no de forma más como espiralada si o... existe la respiración circular ¿por qué no el pensamiento circular claro por favor claramente sí yo por ejemplo a mí eh, me voy a poner un poco nerd de repente pero viste Nietzsche a mí me recabe viste y Y Coso, está, hoy me había puesto. Me acordé justo de leer esta cosa del eterno retorno, ¿viste? Entonces, como. En realidad, los, los finales no son finales. En realidad, ahí es donde empieza eh, lo mismo que, que ya pasaste, digamos. Es como. To, donde vos crees que termina, en realidad está empezando otra vez lo mismo. digamos Totalmente. Y que. Pueden cambiar los factores, pueden cambiar las caras, digamos, si querés, pero es lo mismo, en realidad. Haciendo una analogía, una por ejemplo, repetición. yo. Eh, Estas últimas semanas. Eh, Yo estoy estudiando, estudiando, estudiando, estudiando, estudiando, estudiando, estudiando, estudiando, rindo. ¡Ay, feliz! ¡Me fue bien! Al otro día tengo que empezar a estudiar, estudiar, estudiar, estudiar, estudiar, estudiar, rindo. ¡Me fue bien! No tengo tiempo de festejar. Estudiar, estudiar, estudiar. ¿Cómo que empieza a terminar ¿Empiezo a, dormir, empiezo a Pa, ¡Papá, pero estoy esperando que rendir? ¡Que tengo y es como todo, estudiar. cuando trabajamos en algo que no nos gusta. Estamos ocho horas ahí clavados diciendo: quiero salir, quiero salir, quiero salir. Saliste, fuiste feliz. Seis horas más, te fuiste a dormir, qué sé yo, bueno, ocho, las, las horas que sean, ¿no? Y al otro día otra vez, te levantaste de nuevo a las ocho de la mañana, estás otra vez en el laburo y diciendo quiero que termine, quiero que termine, quiero que claro, termine eh, para que termine y después vuelve a empezar. Del, las ansias de. de que termine algo que empecé y no me gustaba, viste. O me gustaba, pero no lo estoy disfrutando, viste, que, que, que lo mismo y bueno, a veces también tiene que ver como con la posibilidad de cambio. Eh, que a veces uno tiene como ganas de terminar algo y no porque no le guste, sino porque es como que como que en algún momento como como que tiene que empezar otra cosa. Porque qué sé yo, la misma en la facultad que decir bueno, no, bueno, eh, rindo esto y termino y, cada, y vas como descontando así el programa y decís, bueno, ya me queda ya me queda menos y decir Y llegás a la última materia y la rendí y decís... Y, y bueno, ¿y ahora qué hago? Y, y no tenés en realidad ganas de salir de todo eso. Es como que, no sé, querías ver qué es lo que pasaba al final. Por ahí hasta ver, decir, bueno, a ver si cambia un poco esto. No sé. Sí, en esto que decís de la búsqueda del cambio, eh, también terminar algo es eso, de que vos decís, esperar algo nuevo. Que bueno, después de que se termine esto, venga algo que nos pueda revivir, que nos pueda traer algo nuevo. O, muchas veces cuando decimos bueno, feliz año nuevo, listo, que se termine este año de mierda no, eh, es, tiene es, que ver con el cambio digamos, el final y es lo que a veces ayuda de ponerse como decir, bueno, acá empieza mi nueva vida no es, es una, una ayudita también que nos damos, porque capaz que si pensáramos todo el tiempo en algo circular sería como más difícil decir, bueno poder separar, capaz que no, si tuviéramos tal vez otra otra estructura mental, otra cabeza, como para poder pensar las cosas, no lo viviríamos así, pero como ya estamos todos acostumbrados a esto... Y poniéndole fin al bloque, ya que estamos así, Vamos a darle hablando cierre. de finales, a este bloque. para darle cierre a este bloque quiero eh, comentar acá que el, el Goda Espíndola dice, por fin no trabajo y puedo escucharlos. A mí me cuesta cerrar el frasco de ñamaco los días de semana. <risa> <risa> <risa> eh, y dice eh, pide el Agus que la Cami le mande un saludo en chileno para él, muchas gracias muy bueno el programa ese. bueno Agustín, concha tu madre un abrazo grande para todo Misiones ahí está Bueno, que, bueno y... eh, vamos con un poco de música de Silvio Rodríguez porque pues, nunca puede faltar acá. En la claro, que es como que es Cábala yo creo el que algún día... es eh, Cábala de Silvio Rodríguez yo creo que algún día tiene que venir el señor Sí, sí, ya la vamos a invitar, la vamos a decir Él con su vinito y sus anteojos Claro, todos los guitarra, programas te pasamos, faltaba. vos no venís y no te dejamos pasar La es... invitación está hecha, señor Silvio, recatate Vamos como música Vamos Al final de este viaje en la vida quedará nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir, por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro, somos los anales remotos del hombre, estos años son el pasado del cielo, estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja, en el porvenir son la verdad, quedará una cura de tiempo y amor una gasa que envuelva un viejo doblor al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol, como sábanas blancas después del amor al final del viaje el horizonte, al final del viaje partiremos de nuevo, al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena, al final del viaje estamos tú y yo intactos. luz en plena luz en plena luz Radio Nauta FM 106.3 Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radio Nauta, comunicate con nosotros. Radio Nauta FM arroba gmail punto com. o a través de Facebook como Radio Nauta. Si querés publicitar en Radio Nauta, Radio FM arroba Mañana en Radio Nauta. Condición extraños Hay algún descocado que no los conoce Y quiere saber de dónde vienen y hacia dónde van Muy pocos de sus proyectos llegaron a construirse O sea que todo es un mar de rumores Anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista ah, y Es la pregunta que también se hizo miles de filósofos lo largo de la historia de la humanidad Anquiano, eh, Anquiano. Eh, ¿Cómo se dice? ¿Se eh, bien? Que no le <ríe> bien, por favor Condición extraños.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 Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com Centro Social y Cultural Olga Vázquez Transmite a Radionauta desde la ciudad de La Plata a la ciudad de La Plata, Radionauta FM 106.3 Hasta las 12, seguimos con El cimbronazo, un sacudón de sentidos Eh, te podés comunicar a la radionauta 451 69 17 Y decinos, contanos, llamanos cuál, eh, ¿Qué te cuesta en el final? ¿O qué cosas te cuestan terminar? ¿no? O sea, estamos acá hablando hace largo rato Sobre el final, los finales Lo que terminamos, lo que empezamos Así que, sí. y antes de seguir ¿Sí compañera? Sí Te decía que sí. Ah, gracias. Gracias por afirmarme ahí. Sí. Y para, antes de seguir, quería saludar a unos amigos que arrancaron un programa en otra radio que se llaman En el Horno. Están todos los jueves. Les queremos compartir los oyentes si quieren interesarse por el por el otro programa que se llama En el Horno. Están los jueves de 23 a 1 de la mañana por Estación La Plata. ¿Eh? Eh, ¿Eh? 101... Punto nueve, ¿eh? ¿eh? ¿Qué te parece, eh? Escuchanos. Vamos, vamos a hacer ahí un, un intercambio de, de programero. Vamos a ir a hacer un, un bueno, cambiazo. Estamos, si nos están escuchando, estamos esperando la invitación para que vayamos allá. Después pueden venir acá. ¿Y Hacemos sí. cambiazo, rotación. Vamos y vamos. Vamos y vamos. Como se dice. Bueno, che, eh, nos pueden escribir también a otro cimbronazo en Facebook. No se olviden, porque... Hasta ahora viene siendo la, la, la más zarpada. Acuérdense también de que pueden caer a la radio acá en 60, entre 11, entre 10 y 11, eh, con un vinito, que esta vez no tenemos. Eh, así que es condición... Pero está viniendo. Condición cine cuanón. Traer vino si vienen, <ríe> si no, no serán recibidos. Eh, bien, entonces, hablando de finales. Sí. ¿Qué acontece cuando, cuando termina algo? ¿Qué pasa? no a sé, mí, guíenme, no por, sé favor. por qué eh, le damos tanta importancia. ¿Qué claro. tiene tan importante que algo se termine? Pinta la nostalgia Claro Juegan un par de cosas, ¿no? Sí La nostalgia puede ser ah, Todo tiene que ver si al final es esperado o inesperado Siempre Pero siempre es importante Y también de cómo uno se haya pegado al proceso de repente Porque si vos estás ahí como Apegado al proceso Ahí es donde juega la nostalgia Donde se que, termina Voy a decir algo que no, no viene mucho a cuento Pero me han hecho acordar A ver Saben que en el vocabulario popular hay una palabra que a mí me la arrebataron y yo era como muy bien hablada. Yo la usaba y ha y pasado a tener otro condimento, otro tono social, eh, que es la palabra acabar. A mí, ah, vos. yo decía... Uy, no te lo acabes todo ¡Ey! Ah, y... vos decís que acá tiene connotaciones sexuales Claro, tiene connotaciones sexuales Pero yo todavía No se las termino de atribuir Entonces yo digo eh, Uy, no, fíjate no sé, Te paso un coso, porque también Es un conflicto cuando se acaba la comida Cuando se termina la comida Y es un conflicto, es si uno de los finales, la comida... es Cuando se acaba el vino y se acaba la comida Totalmente Eh, pero por eh. otro lado también es una cosa cíclica, porque uno puede comer, comer, comer, comer, comer, que siempre al otro día va a seguir teniendo hambre. Ojo. Ah. Sí, pero el hambre no se acaba. Lo que se acaba es la comida. El problema eh, es cuando la palabra está bien usada, se acabó la comida. Pero no. Decís, uy, me, me acabé todo esto. ¡Eh! No te dejan, no te dejan hacer el cierre. Tenés que hacer decir y sí finalizar, boludo. Sí, me finalicé, la, me, me finalicé los chisitos, boludo. Me no puedo decir, me finalicé los chisitos. Bueno, habla con propiedad, viste, sin. Sí, bueno. Si no, después, eh, después vienen todas estas confusiones. Ah, sí, pero es un problema, es un problema, viste. Eh... El lenguaje Como... es esquivo. Qué tabú, es un ¿qué, tabú que, qué tabú que es terminar la va? cosa. Qué tabú que es acabar. Te eh, Me parece pasa. una buena conclusión. Concluir también es, es terminar, acabar, ¿verdad? Claro, pero no, nadie se va a decir ¡Uy, concluí! Todo <risa> concluye al fin. Decía hace un ratito vos de ahí. Qué bueno. Eh, bueno, eh, estamos pensando recién acá en el corte de que de repente el, el, la finalización de las cosas tienen muchas veces que ver con el éxito, ¿verdad? ¿Por qué poder terminar algo, por ejemplo una carrera... Eh, que hace más exitoso. Claro, es símbolo del éxito. ¿Cuál es No, esa? o que el final tenga que estar asociado al éxito. Sí, Sí, Como ¿no? Que, De, el que termina las cosas es un tipo emprendedor, bien plantado. Que sentó cabeza. Claro, y mientras tanto, todos los demás son unos pendejos que lo único que hacemos es dar vuelta a la carecita. estamos en el proceso. Claro. Mm. Vos la viste, yo, ellos te la cuentan. Sí, o terminarse <risa> una casa, ponele. Mm. Plantar un árbol. O el resultado de un final, de, un, de trabajar un montón, que el resultado sea el éxito, tú te ascienden, claro, por ejemplo. Claro, eso es lo que quiero decir. Que el final te haga estado sucediendo el éxito, a mí me parece como que ponerle... Si te fue mal en una rendida, la estudiaste un montón, te fue mal, también está bien. Es un, es un proceso válido. Sí, Pero si que no está... romper todo. Si no aprobaste, eh, es como si no sirviera todo ese proceso. Y es como salir segundo en la Copa del Mundo. ¿Cómo salir segundo en la Copa del Mundo? muy buenos jugadores los chicos sí eh, permiso a mí me parece que o sea de alguna manera eh, está muy bien eh, valorar el proceso y, y ver que eso es un aprendizaje no y ver que y apegarse al proceso como el proceso en sí ahora siempre tiene que estar me parece atado al objetivo o sea si no también se corre el riesgo de que eh, uno ser un una veleta o sea una veleta donde lo lleva el viento para cualquier lado Este, pero y donde uno no puede ser protagonista de, de la vida de uno. Pero, ¿no? el proceso, pero el proceso puede estar ligado al objetivo. Uno puede tener un objetivo de cómo hacer ese proceso. O el objetivo si puede el objetivo... ser el proceso. Eso es También. lo que a mí me parece medio jodido, justamente. Una gipiada, me quieres decir. No, no, pero una cosa donde uno no es protagonista, no decide, loco, yo quiero hacer esto. Después, no te sale, no te sale, salí subcampeón. Pero, digo, pero ¿qué es lo que se rescata, digamos, de...? De, de, de macherano, Digamos Por ponerlo en una, en una cosa contingente Este ¿Qué es lo que se rescata? Que el tipo Quiere ganar No, pero yo creo Que hay objetivos Y son válidos totalmente El tema Es eh, Que también Tienen que haber objetivos Para el proceso Que el proceso También tiene que ser Parte de un objetivo Porque si yo Me pongo Solamente de objetivo El, el fin Y no sé cómo llego Es un conflicto Porque El, es, eh, el fin Justifica los medios Claro el fin justifica los medios ¿Qué frase Macherano, porque dice o sea lo único Maquiavelo, que importa que Mascherano Mascherano ya fue eh, el, el príncipe lo único de que importa Mascherano. es el final me entendés los medios no importan entonces es conflictivo y ya nos hemos enojado todos con Macherano por esta frase porque no no son los mismos todos los medios ¿no? Sí, a mí igual me, lo que me, me, me pasa mucho también... Concentrarse en el fin o en, en el objetivo... Es que muchas veces uno termina como, viste, siendo... No sé cómo expresa, Como desarrollista, viste... De que lo que importa es, es cumplir como con, con las pautas... Digamos, con los objetivos... Ah, Pero no lo quería decir como para, para repetirlo, ¿no? Pero es como que entonces uno... Se, se plantea una, una cosa medio detallada... Y que entonces es ahí donde uno puede pecar de no vivir... Claro, porque además... Si vos haces todo por llegar a algo... pero no sabés cómo vos te llegás, No te importa, no es tu de tu interés. Yo igual tampoco llegar. comparto el saber cómo llegar. Yo creo que uno nunca sabe y que tiene no, que... No, pero te lo tenés que plantearte, tenés que decir, bueno, esto me gusta llegar así, no me gusta llegar así. Eh, si el si no es un objetivo también el propio proceso, se da, digamos, que, por ejemplo, para llegar al poder, puedo matar a mil personas o puedo convencer a esas mil personas. Y eso también es un objetivo y, un, y una ideología distinta. Hay gente que dice que convencer también es matar. Cuidado. Puedo, no, lo que pasa eh, es que también en el proceso... Puedo eh, acompañar y, y encontrarme en la lucha con mi... <risa> sí, lo que Puto. pasa es que también eh, poner el ojo en el proceso tiene que ver con eh, poder aprender y ir evaluando en el camino, digamos. Ver cómo se hace, cómo no, cómo se sigue. Todo lo que yo me equivoqué y aprendí y seguí es poner el ojo en el proceso también sin perder los objetivos. Sí. Eh, me parece una buena síntesis O sea, eh, caminar sirve, digamos Caminar sirve, yo en eso estoy de acuerdo A mí lo que me parece es que si uno camina y no sabe para dónde no. Ese es un problema ¿Saben qué canción nos hemos olvidado de poner? Que sería una muy buena canción para este momento ¿Cuál? La fábula de los tres hermanos de Silvio Rodríguez ah. Porque dice que uno iba viendo el objetivo y viendo Pero bueno, yo el objetivo, creo que hemos cumplido nuestra cuota camino, por Silvio Rodríguez por hoy Sí, bueno, pero se me vino a la cabeza. No, pero es verdad, o sea, sí. Que Quiero contarle a, a todos nuestros oyentes que Umi tiene un poco de rechazo a dos cantantes que con Martina somos hinchas como del rojo, te diría. Que son Jorge Drexler y Silvio Rodríguez, no. siempre Silvio, dan la nota. Silvio Rodríguez está todo bien. Eh, el, el, el problema son más Drexler y Fito Páez, pero bueno. No, a Fito tampoco lo bancamos tanto. no, no. no. Es Bueno, le damos final a este fito. Te, tenemos, tenemos cercanías por por fito, por Dreklar, pero hay fanatismo hacia Silvio Rodríguez. Eh, Nos casaríamos como con Macherano. Como con Macherano. Eh, bueno, y Maquiavelo nada no, mentira. Eh, pero bueno, eh, sí, sí, Silvio se se hace muy redundante, pero porque está en todo momento de la vida. Vos mirá mira ahora lo que estamos años. hablando. Mira ahora de lo que estamos hablando, del proceso, el objetivo. Él ya hizo una canción, se nos adelantó 30 pasos cuando vos fuiste. Bueno, a ver, el señor si tiene como 70 años más bien, ¿qué quiere? No, pero aparte porque como que escribió sobre todo, como Chomsky. No, no. Sí, y me entendí, hasta de las aceitunas tiene una canción. Todo. Digo, yo cuando tenga 70 años, y usted también, y usted, y usted, y usted, hasta usted, todos vamos a ser grandes pensadores cuando tengamos 70 años también. Ya Dios lo quiera. <risas> bueno, pero. pero bueno. Si me ayudan a retomar entonces. Bueno, te cuento el final de la canción de Silvio. Ah, cierto. Entonces uno miraba para adelante. Uno miraba solamente el objetivo claro, y el se horizonte. iba metiendo adentro de todos los pozos. ¿eh? Y nunca llegó al objetivo. Otro eh, se iba. Otro iba viendo solo el camino. O sea, los pozos. No se caía en ningún pozo, pero terminó en con donde... Donde... No, no, terminó viendo lo, todos los pozos, pero Pero no, no sabía dónde estaba. Se perdió, claro. Perdió no el se, ni supo dónde, no supo, pero un momento no sabía dónde caminaba. Y otro vio el objetivo y el, y el camino y, y se volvió visco. Sí, uno, uno tenía previsia <risas> y otro miopía, podría ser. ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Y el tercero se volvió visco porque no sabía dónde mirar. <risas> y se volvió visco el otro. Pero bueno, eh, no, no tiene, tiene, no tiene Es un final inesperado. Claro, me parece que no tiene moraleja, es un final abierto. Es un final inesperado como <risas> en la vida. Le los recomendamos finales... a todos los oyentes Entonces que busquen la letra de este tema Que se llama La fábula de los tres hermanos hermano. Mirá, De Silvio Rodríguez sé. Y puedan reflexionar con nosotros Sí, a mí me gustan los finales abiertos A veces Porque dan también un poco de, de... Abren la, la, la posibilidad a la reflexión a la, a la acción de uno también A la participación en, cu en cuestiones ajenas Estoy hablando un poco igual de música de mira, de, de, de, de fondo ¿De nos cuentos. está sonando allá El señor Silvio eh... Hola Silvio, ¿cómo estás? Eh, decía, entonces los finales abiertos nos no dejan un poco de capacidad de acción también, ¿no? Eh, la de, capacidad de decir, de poder imaginar cosas distintas. Y de poder tomar y también eh, la creatividad. Poder tomar eso que sucedió a lo largo de toda la historia. Yo me acuerdo de esos cuentos que vienen, y viene el, el cuento, y llega un momento y vos podés elegir. Elige tu propia aventura. Elige tu propia aventura. Marcaron Son cuentos con. Eh, finales abiertos, pero aún unas, algunas propuestas de final. Y en determinado momento te dice ¿vos qué, qué preferís? Eh, ¿Agarrás la manzana o no la agarras la manzana? Entonces ahí depende, te manda una página distinta y la historia toma otro curso. Sí, a mí me gustaban. Sí. Lo lindo también es cuando uno puede ser parte de ese final. Puede, puede armarlo. Puede ser creativo y dar el final que uno busca de las cosas. ¿Cómo? Por ejemplo, yo eh, quiero llegar a viejo de tal forma. Ahí uno se acerca al final, no sabe bien cuándo. Vos estás hablando del final de la vida. Por ejemplo. Uh -huh. Entonces uno puede hoy, hoy en día, plantarse y decir, bueno, yo la verdad que a viejo me gustaría llegar de tal forma. Voy a alimentarme de tal forma, no me voy a hacer mala sangre por tales cosas. O sí, me voy a romper todo, me voy a probar todo. Y como llegue, llegue. es poder ser parte así como en la vida pero de otras cosas sabes que igual que Pino se planta sabes que a mí me pasa eh, que en realidad eh, yo eh, me gustan mucho la, las cosas que hacen los viejos pero no esperé a llegar a vieja yo tengo mi bata rosa tejo timbeo yo soy una vieja mía y, y es como que voy a decir bueno yo quiero llegar a viejo así no yo dije yo llegué a vieja Antes que los otros. Pero eh, hago, así que soy una vieja. Y vos que, años. Que, ¿Cuál es la idea? Es como revertir la cosa, entonces cuando tenga 70 te No, voy después, a seguir ¿verdad? haciendo lo mismo. Ah. <risa> es porque me gusta. Como que llegaste al final sin llegar al final. <risa> o sea, a mí me gusta el final. Y lo quiero transitar, quiero que sea el proceso. <risa> está muy bien. Eh, está muy bien. Sí, es lindo. Yo estaba pensando un poco también en la. En... En esta cosa de, de, de, de poder mirar, no mirar, no sé, es como. Es como. A mí me, siempre me ha costado mucho planificar mi vida, por ejemplo. Me Ajá. vengo a sincerar acá. Con ustedes puedas ser un grupo de terapia acá. Sos parecida a la veleta, entonces. Yo tengo, tengo mucho, mucha, mucha tendencia a la veleta. Mal. Veleta. Sí, no. Eh, eh, es también un rechazo, por ejemplo, yo tengo mucho rechazo a terminar mi juventud. Ah. No, no quiero, no quiero terminar jamás mi juventud yo querría vivir en país de nunca jamás, viste, ya con, con, con Peter, Peter Parker Pan, campanita con Peter y esas Parker. cosas que, que, que tenía campanita. Eh, le tengo rechazo al terminar. Te resistís juventud? al final entonces. Mal, o sea, no al bueno sí, al final sí, pero es, ¿viste? Esa cosa de, de, de, de, de envejecer, de, de, de estructurarse tanto la cabeza, de empezar ya a, a, a no poder bueno, manejar el cuerpo, viste esas eh, cosas, no me gusta. Hay un chabón que vos sabés que yo cuando le estudiaba antropología, leía, me, eh, se llama, por si alguna vez no querés leer. Y dice que en realidad, eh, Es el lugar que los viejos tienen en la sociedad. Sí. Pero totalmente que no es. O sea que la juventud, eso tan preciado, eh, que uno. Divino tesoro. No lo quiere perder. En realidad, eh, es el lugar social que en el que te ponen, digamos, porque vos tenés 70 años, puede ser un zarpado. zarpador. Eh, Y, pero porque sos viejo perdiste la... No, en realidad a mí me parece El problema que... problema es que te banquen y que por, por querer ser un pibe cuando sos viejo no te metan en un asilo, viste, cosa Porque hay condicionamientos también. Junto no, con la edad pero de la porque... responsabilidad pero los Pero los atrofios tanto eh, para mí más mentales y, y del cuerpo, si bien a veces te dejan, te dejan un poco funcionar algunas cosas, eh, biológicamente... Se te estiran los telómeros, bueno, cosas, sí, no importa. Se eh, te estiran los telómeros. se no, no, tiró el telómero. Perdés, perdés perdé, no, no, perdé, perdé no, perdé no, telómero, perdés telómero, no, perdé telómero, todas esas cosas. Bueno, no importa, que no. Ganás, no, no, que no, ganás arruga, perdés telómeros Claro, sí, sí, boluda, tiene que ver. Bueno, no importa, no importa por qué. Pero, bueno, biológicamente podés hacerte un poquito de mierda, pero a mí me parece que eh, una visión que tenía este chabón es que en realidad uno no termina de crecer hasta que se muere. Eh, y nosotros planteamos como que terminamos de crecer en un momento y después empezamos a envejecer. Eh, y no es, o sea, otra visión podría ser que terminamos de crecer cuando nos morimos. Eh, y entonces eh, es otra visión que también uno empieza a atrofiarse, pero porque empieza a dejar de sentirse útil, de, de sentirse que, que sigue creciendo, siente que empieza a envejecer. Y, sí, es, y bueno. en relación a esto se me ocurre, también recién hablábamos del éxito y el final con el éxito. El éxito también está muy ligado al, al joven exitoso. Qué obvio, ¿qué me van a hacer exitosos? Eh, entonces también el, el lugar del viejo y, de, y del final y de la inutilidad, digamos, o impro, eh, que son improductivos los viejos porque, mm. nada, hay que mantenerlos con la jubilación. Eh... Me parece que está muy errado, porque para mí ser viejo, un viejo exitoso, es un viejo que, que es muy sabio. Y está con los nietos y, y, ap y pudo aprender... ¿Por qué boca? me da por sentado que va a tener nietos el viejo? Eh, porque tiene con a quien enseñarle, ¿viste? Mm. Cosas, no sé. Algún día ya hablaremos de la familia, pero... El que la transmisión no de conocimientos, criando pibes. Humildes. La transmisión de conocimientos al núcleo familiar es uno de los peores males que le ha pasado a la sociedad porque esa, esa, ese encierro en la familia no hace bien. O sea, no digo que haga mal, pero no hace bien. Okay. Todos tendríamos que educarnos entre todos, no solamente en el núcleo familiar. Eh, yo me quedé con un temita de recién. A ver. Eh, que no es tan polémico. Eh, como la familia. Como la familia. Eh, no, un temita que... ...muy colgado, eh... ...lo traigo a colación... Cuidado, cuidado. Eh, ...de los finales... ...de terminar y de la... ...bueno, esto que hablamos de los viejos... ...se me ocurría que el viejo... ...el, el único final más exitoso que tiene es la muerte... ...digamos, complejo... ...o menos exitoso, porque cagó... Eh, no, no ...le dio lucha, le dio lucha y cagó... Eh, ...no saben... ...ustedes saben que con lo que yo estudio... ...a veces me sorprendo mucho... Eh, ...y hay un estudio... que te hacen cuando nacés, eh, que te pueden decir si vos cerca de los 40, 45 años vas a tener cáncer de colon y te vas a cagar muriendo. A ver, ¿pero es posta? No, de, de verdad. Eh, o sea, vos nacés, sí, te dicen eso y cuando el 9% de las probabilidades es que lo tengas. Porque es una predisposibilidad genética muy zarpa. Eh, eh, bueno, la cosa es que en Canadá hace 20 años... En Canadá tienen un sistema de salud de la concha en la logra Muy piola, bueno, es eh, muy zarpado eh, Dan eh, Cuando vos nacés Te hacen ese estudio Y a mí me Me dan la esperanza de vida ahí Me cambió la cabeza porque vos imagínate Que nací y sabés que a los 45 años Tenés qué? cáncer Ellos te lo hacen en verdad Porque te lo pueden si te lo tenés pronosticado temprano No podés tratar no Ese te sería vas a cagar el final muriendo. anunciado Pero boluda, yo pero me ponía a pensar, ponele. A mí me dicen, los 45 años tenés que hacer. ¿Qué? Me cuentan los años al revés, ¿me entendés? 45, 43, 42, me entendés? Muy loco. Que tengan un, tener un final así, taca. Puede ser como Benjamin Button. Bellson, ben... La muerte <risa> anunciada, ¿no? que pasa que te, sí. te cambia un poco también hasta la. A ver, Todo. El, el el el humano por excelencia digamos sabe que tiene una vida finita que en algún momento concluye pero no sabe justamente lo que le da fuerza a la existencia es eso digamos de que tenés el presente Claro. Eh, y un futuro próximo, pero en realidad una cosa así, digamos, como que te cambia el concepto de la existencia, digamos. O sea, te, o sea tener el cáncer a los 40 y a los 20 empezar con la depresión, digamos. <risa> <risa> es, es como que no saber cuándo te vas a morir es una forma de hacerte el boludo con que efectivamente te vas a morir. Sí. Uh -huh. Entonces, pero aún así yo creo que muchas de las privaciones que nosotros tenemos son justamente por miedo a la muerte. Digo, uh -huh. hemos, también hemos vivido porque se ha construido un culto a la muerte de que De que te dice que la muerte es lo peor que te puede pasar... Entonces todo el tiempo vivimos asustados... Con, con ese fantasma acá atrás del cuello, ¿viste? Bueno, y también retomando lo que dice acá Lumi, el, el miedo es algo que nos dificulta a la hora de terminar algo... La única muerte es el miedo, es de ¿Qué viene después de que cuando se termina? Ponele... La facultad... ¡Papá! Yo estoy en esa en este momento, justamente... Yo estoy en esa... Muy, muy emocionado, por un lado, decir... Al fin, ¿Viste? Pero por el otro lado, hasta las patas, de que, bueno... Ojalá termine, no sé, en Camboya, en algún lugar por allá lejos, pero me da pero cosa A mí me da cosa que todos los que me rodean estén en ese, yo no. Pero bueno, cosa que pasa. No te va a gustar, no te preocupes. <risa> bueno, pero el, el tema del miedo, no solo una carrera, qué sé yo, eh, terminar una estadía en algún lado. Cualquier ciclo. Cualquier ciclo. Sí, terminar las o sea. Y, y es justamente si oh, el, vale. el tema del, del no no estar acompañado el, el término de un ciclo con una planificación posterior ese es al, lo que da como miedo no y la incertidumbre claro eh, por ejemplo yo tenía un amigo que siempre dejaba culitos de botella no los terminaba Siempre toda la casa estaba llena, vivía con ese muchacho, este y toda la casa estaba llena de botellas con culitos. Estaba de... lleno de culitos. Esa es, sí, pero no era tan lindo como uno lo describe. Miedo, miedo a culitos por miedo a que se acaben. Terrible. Le Colección? costaba terminar las botellas. A mí si algo que no me cuesta es terminar una botella, te digo. Sí, sí, eso es algo que no me cuesta. Pero bueno, a mí, a mí también me cuesta, ter, eh, no terminar cosas no me cuesta. No le no voy a mentir, no tengo miedo de nada. ¿Cómo? ¿El tejido dijiste al principio. No, no, pero no, me, no tengo miedo, no tengo miedo de terminar el tejido, ¿me entendés? Ah. No digo, uh, voy a terminar el tejido, ¿me entendés? Pero... Debería darte miedo. No, no sé a qué, qué, qué me ha dado miedo, me voy a poner <risa> a pensar. Miedo miedo. Pensalo, hablar. que te cimbroné toda la semana, Martina, después nos contás bien. <risa> Pero bueno, entonces ¿qué, qué, qué, qué están pensando ustedes allá por, por su casa. ¿Están, estamos muy muy oscuros de repente. La está. Los oyentes están tímidos, me parece. Hay poco, poca con, convocatoria. Se ve que la consigna estuvo un poco difícil. Esperamos que nos estén escuchando cualquier cosa, cualquier duda que tengan o aporte, nos o les da miedo Otro... ter, O les da miedo terminar de, de escribir el mensaje. Ah, puede ser. Escríbanos a otros Simbranazos en Facebook. Comenten, comenten, comenten. Eh, sí, no, no tengan miedo, no, sáquense, el miedo. ¿Nosotros eh, podemos ir dándole un cierre breve a este pedazo de programa? Pedazo de programa. Y como todo el inesperado. Ah, no sé. Para, ¿con qué música nos vamos, a ver? Con Mercedes Sosa. Zona de promesas. sabe bien perdí una batalla quiero regresar solo a besarla no está mal ser mi dueño otra vez ni temer que yo sangre y calme al contar Tarda en llegar y al final, al final hay recompensa.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 Al final Hay recompensa En la, mm -hmm. en la zona de promesas en la zona zona promesa Mañana en Radionauta A las 10 de la mañana La Pulseada Radio El programa del hogar del Padre Cajade A las 12 del mediodía, la Escuela de Nadie, un puente que sostiene lo que anda por debajo. A las 11 de la noche, larga duración, la discoteca de Radionauta. A la 1 de la mañana, la discoteca, un programa para melómanos. Desde, Desde la ciudad de La Plata, Plata transmite Radionauta, Radionauta, FM 106.3. Hasta las 12. Seguimos con... El cimbronazo. Un sacudón de sentidos. Che, volvemos con el otro cimbronazo, me agarró desprevenido, perdón. Este, estamos acá de nuevo con el otro cimbronazo, hablando de los finales, de los cierres y de las conclusiones. Y acá estábamos charlando en el, entre el programa, entre la, la, la tanda cancionera, eh, que nos cuesta mucho la sobremesa. Nos cuesta terminar de... Terminar la sobremesa es horrible. Terminar la sobremesa. Acá Lucas decía que era como cuando te prenden la luz, viste. El, el, el empezar a levantar los platos es como el momento en que te prenden la luz. Sí. Te están avisando que ya se acaba, Aparte está haciendo la digestión, viste, terminando el último culito de vinil. ponerle los manijas, eso, que apenas terminás de comer. Ya te están levantando, te están sacando el plato abajo de la nariz, o le estás pasando el pancito. Oh. Corto no, la eso mano. es violencia. No, pero puede falta de sentimiento. ¿eh? Sí, no. La panza. Pero y si trae algo, si levanta, pero trae algo. No, sí, sí pero Eso cerveza, no es terminar, eso, te terminar la mesa. Claro. Eso te está trayendo el cafecito. Claro, porque el café o el, el flan no es te lo va a comer mes. arriba del tú de los mes. fideos de recién, viste, tampoco. Totalmente. <risa> la mandarina es una cosa así que se adapta a todo, sí, viste, sí. que sí. es como que agarrar y queda arriba los platos, todo sí, bien. Sí, pero el, a mí eh, también me cuesta terminar el sueño. Yo como que no me puedo levantar. Pero es conflictivo, vos sabés que yo eh, he tenido que te hacerme cargo de eso. Yo sé que te has agarrado No, pero hacerme cargo de eso porque me quería levantar a estudiar no podía, o sea, heavy, no puedo terminarlo. Lo mínimo que uno a puede hacer es, hacer que es con conocer. el sueño de la mañana es con el sueño de la siesta. Terminar la siesta es algo imposible. La verdad que uno da vueltas, pone otro despertador, dice, bueno, en 10 minutitos, en diez 10 minutitos Sí, yo la cosa esta de que el despertador suene a los 5 minutos me, me re mal acostumbró, la verdad. Porque mal, <risa> mal. Ya me pongo el despertador medio hora antes porque sé que voy a estar media hora cada 5 minutos ¿cómo nos cuesta apagando terminar? el despertador. ¿Nos cuesta terminar o nos cuesta pensar No sé, está, depende de cómo uno, cómo uno lo mire. A mí me cuesta terminar el sueño. Yo prefiero mirarlo así. también. ¿no? Eh, acá el Santiago Codina nos comenta que eh, le cuesta terminar de lavar los platos. Me da asquito los restos de comida en el desagüe. <risa> a mí también me dan asquito, pero... Pero bueno, hay que bancársela. A mí más me cuesta empezar a lavar los platos. Me cuesta más empezar que terminar en el en lavar los No, lo plato. que pasa es que si uno no saca la comida del desagüe, no terminó de lavar los platos. Es una mala leche dejar todos los platos limpios, pero ponerle, no pasaste el trapito, sacaste la espuma y sacaste la comidita. Santiago, recatar. De la rejilla. <risa> sí, eh, sí. Exactamente. Sí. Y hablando de que me cuesta más empezar que terminar, eh, quiero hacer una acotación a lo que veníamos hablando recién de los procesos, de, de prestarle más atención al proceso de. de, ter, de De, hacer, que si, que si le damos más abuelo al proceso o al final, a la terminación. Vos sabés que a mí me sorprende mucho cómo eh, la biología, en la biología en general, en las células nuestras, eh, los procesos, eh, la regulación, está mucho más al principio o en el proceso, o sea, o en, el, o en el armado, digamos, que al final. Cuando se desató un proceso, se desató, se va a llevar hasta el final. Las regulaciones no están ahí, no te para un proceso al final. Pero si sí te para un proceso, poner el principio o la elongación. Bueno, sí, estamos hablando de replicación de ADN, que no importa. Eh, o de repli... Que no es el caso, ¿no? O traducción de ADN, <risa> o traducción. Eh, bueno, pero no importa, digo, me parece muy loco como eh, biológicamente la célula o sensa, si va a tener todo para empezar y para terminar. no Es de esos que van a lo seguro, que no se tiran. A, a, no pegan el salto si no saben que del no, otro aprobarme. lado hay algo. Claro, no empiezan. No empiezan si, no van a, si saben que no van a terminar. Para no. mí eso es ir a la cagona. No, a mí me parece que es muy interesante porque es también eh, tener muy claro, digamos, eh, el, el por qué lo hace. Porque si uno en realidad eh, hizo todo esto pero no termina, creo que es porque tampoco... Eh, Se, se se censó si tenía tanta fuerza para terminarlo esta chabona se censa en realidad o sea mide si voy a tener la fuerza para empezarlo y para terminarlo de la sí, sí la o... célula la célula es igual a mí ah. eso no estoy tan de acuerdo la verdad porque bueno esto no es la biología no tenés que estar de acuerdo en vez <risa> porque no, no me, eh, a veces yo la verdad que he empezado muchas cosas y no he terminado y he, y eso me ha llevado el doble de aprendizaje si me hubiera Eh, terminado igual claro, Si hubieras bueno, terminado A mí sí. no Mirá, sí. yo, Esto si lo llevamos A las personas Para mí es, eh, Veo a, esa, a esas personas Que están tan condicionadas por, por su Por el deseo de éxito ¿Viste? Por la cosa de que todo le tienen que salir bien Porque digamos Si lo terminas Justamente porque te salió bien Porque si no No, terminarlo No quiere decir antes. Que te haya salido bien O que te haya salido mal Que lo terminaste Es que si te sale mal, lo más probable es que lo vaya dejando cuando vas viendo de que esa cosa es no iba. Uno, esa es una Si versión. no, es, obst es obstinarse con, con la cosa que vos sabés que te está haciendo mal, básicamente. Pero ¿cuántas veces uno termina Obvio. las cosas porque se encaprichó por terminar y no tiene ganas? Y ese es el y problema, Y se dio cuenta, ¿no? la célula por ahí se da cuenta, pero uno se dio cuenta que o no tenía ganas... O no, no pero le dedicó el tiempo que tenía Pero que eso es en el... el proceso. O sea, la célula también lo hace en el proceso. O sea, la célula en el comienzo y en elongación tiene eh, sensores de seguir o no. ¿Qué la es la elongación el... que dijiste? Así como en criollo, pónele, Viste el ADN que A, C, T, G, sí. A, C... Bueno, una cosa es empezar, ¿sí? Empieza, la elongación es cuando va poniendo todos los, ah, los nucleótidos. Claro, cuando va a reproducir. Y terminar es terminar. Bien, bien. Pa, eh, la terminación nunca está regulada vos si ya empezaste lo gastaste, terminaste la, da por obvio el final digamos da por que obvio el final se, si no, no le importa el final terminar. no le importa nosotros le damos mucha importancia al final a mí eso sí me parece interesante ¿eh? por antes como lo habías explicado parecía distinto bueno, expliqué mal es sí, mal si el, el el no ver el, el, el, el perder un poco de vista al final a, a mí a veces me ha me ha, me ha servido mucho o sea porque bueno no, pero eso la no regulación es no verlo claro, claro. no no se regula ahí ahí no sé, es una bosta está muy bien pero tampoco coincido con que uno tiene que saber que va a terminar todo lo que va a empezar yo creo que es muy lindo no terminar lo que uno empieza a veces no, porque no puede parar no puede parar ¿cuánta, cuánta gente eh, leyó Rayuel hasta el final por, solamente por obligación? yo no lo puedo terminar lo arranqué tres veces no, yo lo arranqué mí, una vez leí dos capítulos y dije yo muchas yo como, como, como buena célula le vi en la estatura y no lo empecé <risa> No. Si no. hay libros que no encaro de lo gordo que son, yo sí, no me, me da cuenta. Yo, por razón. más gordo que sea, lo encaré, lo leí, me re gusta, pero no lo, ter no lo terminé. Muchos libros los arranco y no los termino. O los leo. Hablando de finales, muchos libros, en realidad todos, absolutamente todos, siempre leo el último párrafo. No. Sí, siempre leo el último y párrafo. Y nunca empieza por el final, ¿viste? Yo empiezo por el final. De renegado nomás. Y está muy bueno. Yo, porque total. No, porque después cuando leo me olvido lo que leí, porque. Porque uno se olvida, viste, de las cosas que lee por ahí eh, Y bueno eh, Con Rayuela, por ejemplo Leer el final igual no me sirvió para nada Porque es un, es un desastre pero, pero nunca lo pude terminar no, O sea, tres veces ¿eh? tres veces. Eh, he llegado a la mitad A tres cuartos, lo he leído incluso En la, en la versión aleatoria Esa que va saltando de capítulo en capítulo Y no Te perdés en el proceso Sí, me pierdo en el proceso Me pierdo en el proceso Lo tiene muchas formas de empezar ese libro. Claro, también. No, esas cosas a mí... No me des tanta, no me des emociones. Si <risa> <risa> es un libro, encárgate vos, vos. Lo que está bueno claro. es ver cuántas energía va a tener uno o cuánto tiempo va a tener o qué, qué perseverancia va a tener para empezar algo. Lo interesante, me parece, es poder registrarse. viste, Porque si a uno le cuesta... O sí, es sea, si, si no... Si, Si no terminar algo para uno es un fracaso, también tiene que ahorrarse eso, esas sensaciones de frustración. Mm. Porque, digamos, no es por terminar el final, el final en sí mismo, no. También hay uno, tiene que ser sincero, que determinadas cosas, si no las termina, lo frustra. Entonces sí, bueno, me censo, ¿yo esto lo voy a poder terminar o me voy a andar haciendo mala sangre porque no lo termino? Igual a veces es como pensar demasiado de antemano, volvemos ante al tema del miedo. Ajá, bien? a ver... si empezamos pensando por ejemplo no sé, que libro complicado y empezamos pensando de antemano posiblemente nos condicionemos a no llegar nunca claro. al final yo estaba pensando mm. algo muy parecido o sea y, y también estaba pensando de que de repente uno aunque sepa de que se va a frustrar porque no puede terminar la cosa también uno muchas veces tiene que obligarse a hacer ¿A cosas que no le gustan para poder cambiar esas cosas que no le gustan y si estamos como Me, me pones en una situación complicada viste pero me encanta me encanta hacer pero, eso pero yo hablando en abstracto siempre se me ha ocurrido de que de que meterse en las partes viste como espinosas de uno es también la única manera de transformar esa parte de espinosas. sí pero uno tampoco es como que tiene un objetivo en ese momento es solamente decir es como la, la, la elección por la negativa decir esto no por lo menos vamos a ver otra cosa Bueno, vos sabés que a mí me pasa, eh, que en, por ejemplo este programa es como que ponerle que nosotros lo pensamos y y el final, que sería hacer el programa, es el proceso, porque es un proceso. No nos damos cuenta cuando termina, como la célula. <risa> Pesada, tipo <tílula ¿Sí>? la verdad. <risa> Y además, toda la, todo lo, lo, eh, muchas veces lo que pensamos para el programa se termina yendo a otro lado, o se toma su curso. Porque este programa también, el, el cimbronazo, es, es una es criaturita viva. Es una criaturita viva que tiene también sus patas, su, su, pata, su corazoncito y que célula. va para donde le pinta. Es una célula que va censando. Va censando, como la célula real. Usted lo puede ver así. ¿Qué, ¿Qué me iba a ibas a decir algo, Lucas, hace un ratito? Yo justo te, no sé si te Mirá, vos, en eh, sí, también. sí, pero bueno, eh, algo va a salir. <risa> este, No, a mí me parece que las dos tienen mérito de lo que están hablando. O sea, por, por un lado, tiene mérito eh, el saber este, a dónde uno va y, y bancarla, digamos, en, y bancarla largo y tendido, o también eh, saber abandonar en el momento preciso. Me parece que lo flojo o lo complicado puede ser persistir siempre en una o en la otra. Eh, sí, abandonar todo o persistir en todo y pasarla mal, digamos, hay que probar, me parece La ambigüedad a veces ayuda, ¿viste? Porque el fundamentalismo, como ya hemos visto en un programa pasado, eh, nunca ayuda. Porque es también quedarse estático, viste, lo estático está muy relacionado a la muerte, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Vuelvan, compañeras, por favor, las veo quería... distraídas. No, quería nada que ver. Quería mandar un saludo. Mándelo. Hoy es el cumpleaños de una gran amiga, que no la he podido ir a ver, porque hoy me he estado mudando y he tenido el programa. Es el cumpleaños de una gran amiga, la Marinita, le mando un beso grande, espero que espero que la haya pasado muy lindo. ya nos vamos a juntar a tomar unos mates. Yo también quiero mandar un saludo, porque hace dos días fue el cumpleaños de uno de mis grandes amigos del alma, el Jonah, que hace poco, jugándosela se fue a vivir a Córdoba, así, sin... Buenas, cabezón. No, como, te mandamos como, un saludo, Yona. A ver qué encontraba. Y creo ver cómo que, termina. Claro, y nos venía escuchando desde hace un par de lunes, así que yo confío en que nos esté escuchando hoy y que reciba este saludo de cumpleaños. Un abrazo. Bueno, bueno terminados los saludos. ¿a ¿Alguien más? ¿Ustedes, los visitantes, quieren saludar a alguien en especial? ¿Acá la operadora? ¿Algún saludito? Yo les recuerdo la consigna, señores oyentes ah, y señoras le... oyantas. Mandémosle un saludo al Seba, que nos dijo que venía. Bueno, otro que... Que puso final sin comienzo, porque nunca llegó al cimbronazo. Le recuerdo la consigna: ¿qué te cuesta en el final? ¿O qué te cuesta terminar? ¿Qué es eso que no puedes terminar ni en pedo? Que luego empezás sabiendo que a lo mejor te queda en el aire, sin terminar. Como, por ejemplo, meterte en una materia que sabes que no la vas a terminar. Yo, ¿saben qué me cuesta terminar también? Eh, de limpiar. <risa> a mí me cuesta empezar. Me cuesta un montón. También me cuesta empezar. Pero más me cuesta terminar. Es algo que dije, ¿por qué me metí en esta labor? ¿Qué, Por, qué pasa y es con esas no, cosas no de que al momento de empezarlas ya sabemos que no las vamos a terminar? Yo me he metido porque.. Justo cuando dije lo de mala materia, me acordé de que me he metido mucha materia sabiendo de que no le iba a terminar, y ya lo sabía en el momento de inscribirme. Y me no, igual. No, no, Pero no. esa es la adicción del UMI en, en... En dejar una materia por cuatrimestre. Me, le encanta dejar materias al chaval. No, sí, sí, es un gusto pero... lindo, pero pero más allá de eso, a veces no, no lo he hecho con esa, pensando, sí, lo voy a dejar porque me gusta dejar materia. Eh, he dejado, he, Me he inscrito a materia sabiendo que las iba a dejar, porque no, iba, no me iba a dar la cabeza por... Superposición de cosas, por cansancio, no, no, por no todo, ¿viste? Dejar. Y luego igual. Bueno, eh, vamos al corte, y enseguida volvemos. <risa> bueno, esta vez vamos a escuchar algo de, de Doors, si les parece. Si lo tenemos, no sé, acá la producción me va a decir. <risa> y si no, vamos a ir con este cierre inesperado de bloque. <risa> the end, beautiful friend, this is the end, my only friend, the end. Ride the gold mine Ride the highway west, baby Ride the snake Ride the snake To the lake baby The snake is long Seven miles Ride the snake He's old And his skin is cold is the best The west is the best Get here and we'll do the rest The blue ball Oh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 Holga Vázquez, transmite a Radio Nauta, desde la ciudad de La Plata, Plata 106.3. Radio Nauta FM 106.3 Hasta las 12, seguimos con El Cimbronazo, un sacudón de sentidos. Lisérgica en otro simbronazo Y como toda la música lisérgica como dura tres horas, la tuvimos que cortar a la mitad. Es un poco concluir las cosas que, que duran demasiado. <risa> le dimos final nosotros. ¿Quién le, le, se, ¿quién le dimos se le salida. <risa> le dimos salida. Así es. Este, bueno, estamos acá en el otro simbronazo, siendo las 12 menos 25, ya se nos está por acabar el programa, pero todavía nos queda un último respirito. Eh, sí, eh, hoy tenemos que comentar que... Tuvimos ahí algunas al, algunos desencontronazos de, de fil de cuatrimestre y, y hoy nuestros compañeros y amigos cuenteros no nos van a acompañar, pero preparamos así un humilde, un humilde reemplazo por más que no nunca nos iguale. Claro, va a ser una, una como un manotazo ahogado, eh, claro, ahogado. Claro, eh. queriendo queriendo recordarlos, pero no se preocupen, me va a salir lindo en, en minutos nada más vamos a estar con ustedes con. Un cuento a cargo de Martina Debandi. <risa> un escritito. Un escritito. Sí, no es propio, pero... Anda. Eh... No es propio, pero podemos mentir. Sí. Total, ¿quién va a saber? <risa> sí, pero bueno, hablando de finales, entonces. Concluyendo etapas. Sí. Año nuevo. Sí. Año es nuevo. un gran fin de etapa. Es una gran mentira también. Sí. Porque... Ponerle un año nuevo, en verdad no termina nada ni empieza nada. Es algo que nosotros necesitamos: decir, bueno, eh, cambiemos de aire o que empiece algo. Si quiero parar acá, como necesitamos. Que se vaya este año, por favor, dice claro, la gente. ¿viste? No, que venga el año nuevo. ¿Qué año de mierda? ¿Qué año de mierda? Sí. Si al otro día es otro día más, igual. Claro, si es un día uno, un, al otro día pasa. Claro, lo, lo que mismo. están queriendo decir es que de repente la, todas las promesas de Año Nuevo pueden ser dichas cualquier día del de la vida. Digamos. Claro, pero es esa necesidad de, de eh, cortar y empezar a otra cosa, terminar una cosa. Para mí es un poco de que te acompaña el contexto también. De que vos digo, decís, bueno, el próximo año voy a ser distinto porque te acompaña también todo un ritual del Año Nuevo, toda una, una pero costumbre. Pero una necesidad es una necesidad de, personas, de dar un cierre. A, una, a un tiempo vivido y empezar otro tiempo vivido, pero en realidad es netamente propio. Sí, sí, sí. Porque... A mí me parece que también tiene que ver con el cambio, lo que decía hace un ratito Andrea. Es decir, bueno, listo. Supuestamente alguien dijo que hoy termina el año, algo distinto tiene que venir. A veces son ayuditas. Pero es que algo distinto viene mañana también. Pero lo pensamos como. Y sí, pero como que le falta la parte ritualista. Claro, necesitamos un rituales, un rituales. esas cosas a veces, ¿no? A mí, a veces, más que el fin de año, como el fin y el comienzo, me suenan los cumpleaños. Eso, yo también uh -huh. se me había ocurrido. A mí me da uh -huh. más fin de año un cumpleaños, por ejemplo. Sí. Es como que. haces a un balance. No sé por qué. Sí, sí Este año... Es medio ritual también, por realidad. Pinta el balance, ¿no? Ah, Sobre no, pero el final los rituales de cualquier cosa. Son necesarios en la vida de la comunidad totalmente. Ya, ya lo dijeron todos los antropólogos. Había por ver pero, eh, pero bueno... A mí Nosotros me... también lo hemos dicho. Me parece que <risa> es interesante, es interesante si bien es un ritual que tenemos metido y que es necesario, que es necesario saludarnos y decir que tengas un buen año. Eh... porque quiero en realidad tener una buena vida y que dentro de esa vida tener un buen tiempo de vida que está se limita a esa cantidad de días que es un año eh, pero no sé me a mí me, me deprime un poco viste esta cosa de que tengamos la necesidad de eh, de, de, de de fechas que nos definan viste o de o de, de, de, de, de estructuras que nos definan digamos me no me, me, deprimas, me no. deprime me deprime en, en, en toda la, la, la cosa esta viste en medio Medio fatalista que tengo yo siempre. Pero viste esta cosa de por qué tenemos que... Digo, tiene que estar todo muy jodido para que tengamos que depender de repente de un cumpleaños, de un año nuevo, para decir mañana quiero ser distinto. No me gusta como no, estoy diciendo ahora. a veces no, no es... Eh, a veces también es, es un parate, es un cimbronazo para mí. Sí, sí. Porque, sabes qué? Hay días que yo digo eh, cumplo años digo, qué buen año este. Qué buen año el, el que tuve de los 23 años. Y entonces... Eh, es, un, es, un, es un cimbronazo de cómo va la vida, quizás. Sí, sí, sí, por sí, eso, uno pero... uno para la pelota. Viste cuando eso... te dicen, qué buen año este, o oh, che, qué año de mierda. En realidad como que uno, eh, bueno, lo cataloga ahí al tiempo, porque qué sé se... yo. No, claro, pero digo, es, es, es evidente que si necesitamos como momentos así para, para poder definir eh, lo que hemos estado haciendo bien, lo que hemos estado haciendo mal, es como que... Eh... Hay, hay algo hay algo que, que está haciendo ruido en la mitad, de, o sea, de, de que no, hay algo que está mal en, en la manera en que estamos viviendo si, si tenemos, ne, tenemos esa necesidad de decir, bueno, está bien, está mal, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar aquello, ¿viste? Es como que uno se tendría que ir dando cuenta solo un poco. Che, eh, a mí me parece que... que... Uh, perdón, dale. <coughs> que no, que... Cortito, que esto de que hablaban del balance, que por ahí en el cumpleaños pinta el balance, que fue un año de mierda, un año, eh, la verdad, que estuvo re bueno. Es la necesidad también de, de poder parar la pelota y, y medio lo que proponemos en este programa, de reflexionar un poco. El tema es cuando la evaluación solo es sobre el final y no es del durante también. Totalmente. Entonces. Pero necesitamos eh, maestra, ¿viste? Por eso cada, puede ser que a veces uno se invente finales para poder decir, bueno, a ver, hasta acá. ¿Cómo vengo? Termina la primavera. A ver, terminó el otoño. ¿Estoy entera o estoy pelada como el ciruelo? Para mí el mejor... El mejor, el mejor... <ríe> el mejor sí, bueno. objetivo que uno se puede plantear por lo menos es viste llegar a no, no llegar a, a, a los 40 años diciendo bueno, mi vida fue un garrón. Bueno, Digo, ese sí. es el mejor objetivo que nos podemos plantear en nuestra vida. Decir, uh, vamos a poner las pilas para no llegar a eso. Dos cositas quería agregar. Una, eh, hace tiempo, ¿se acuerdan que estaba estudiando fisiología? Que rendía, por lo, paso, por lo tanto me fue bien, además. Eh, pero nada claro. que ver. Eh, hablaba de estudiar en el sistema nervioso y, y es un misterio a veces cómo, cómo se guarda la memoria del cerebro, es un misterio grande. Eh, y pensaba que quizás cuantizar, digo, cortar, hacer como recortes Cuantificar, de. Cuantificar, que ahora querido decir. No, cuantizar cuántos, pero no ah. importa, eh, cuantificar, está bien, eh, o sea cuantizar es los cuantos, saben los cuantos de energía, no ah, importa. Okay, okay. Eh, a, hacer como números finitos, eh, que no sea algún continuo al tiempo, sino sea un año, dos años, tres años, puede ser también una manera de almacenar en la memoria un poquito más fácil. Como ubicarlo eh, en una, en una carpeta de memoria, está mm -hmm. la memoria para hacer el balance después, decís vos. No, yo digo para que la memoria se organice claro. en la cabeza. Debe ser difícil organizar un continuo, pero debe ser más fácil a la memoria organizar por años, ponele, o cada tanto tiempo. Ah, es buena pensarlo así. Porque también yo pensaba recién, lo eterno desgasta, ¿no? Como lo, algo que, que, que no termina por mucho tiempo. Preguntale a Diosito. Eh, agarrate, Catalina decía, ¿no será muy aburrida la eternidad? Sí, se lo preguntaba a Dios. y sí, por eso creo que también eso tenemos la necesidad de que algo se termine. Y si no no termina eh, por lo que nos rodea, lo terminamos nosotros. No, no lo entendemos de otra forma. No tenemos fuego, o sea, nosotros el, que nosotros seamos bichos que nos morimos, es una cosa que no nos permite entenderlo de otra forma, me parece. Y el estar consciente de nuestra muerte, por ejemplo, porque los animales no son conscientes de su muerte y, en, y entonces viven como si fueran inmortales. Los locos no saben de la muerte. Claro. Viven o sea en que otra el final es una cuestión humana, podríamos decir. Cultura. Yo te lo, te lo firmo acá Acá y está firmado es bien, Otro ¿sí? cimbronazo Es que poner Los que se ponen mal Para año nuevo Para su cumpleaños No, esos me, me deprimen Me voy de la En realidad no me voy De la habitación Lo saco a te patada deprime todo Hijo de puta Pero el que se pone mal Para su cumpleaños ¿Le tiene miedo a los finales? Sí, está, está jodido El que se pone mal En los cumpleaños está la, También le puede dar miedo Lo que viene El año que viene Después de ese cumpleaños. Porque yeah, no envejecer piensas. o crecer también cuesta. Fíjate. El cumpleaños es una buena excusa para ser fiel. Ya lo, ya pero... lo dijo Cris Morena. <risa> ¿No? Cris Morena dijo tantas huevadas, Dios mío. Ey, ey, ey. Respeto con, las, con la Cris. Y, va, y vamos a seguir reivindicando el Estoy enamorada de todos. <risa> de, todos <risa> de todos. De todos. <risa> eh, pero entonces. ¿pod podemos. Yo creo que no puedo. De hoy no se puede sacar una conclusión de repente. Porque. No, no, no, no, no, no estamos preparados todavía, me parece como, como sociedad. No, mentira, no estamos preparados como para, <ríe> para de repente hacer un, un balance de los finales. Es, es algo demasiado complejo, me parece a mí, bueno, porque pero, no, no podemos saber si están bien o si están mal. Más allá de que no queremos ponerlo que en, están. En, en el cosa tema que está de la bien, importancia que, que nosotros le pongamos a esos puntos. O sea, eh, porque si uno focaliza toda la importancia de cualquier eh, proceso en el final Es un... Es, claramente se enfoca se, se, se el foco. O sea, darle el lugar al final de que va a estar perfecto, pero que como va a estar tampoco tiene que tener tanta importancia porque va a llegar. Bueno, pero no podemos sacar una conclusión, pero sí hemos dicho varias cosas. No perder de vista el proceso. No, no perder... el objetivo. El objetivo es mirar tanto el proceso. No... En la prisa por los resultados, no olvidarse de aprender ¿no? en el camino o de, de querer juntar resultados nomás hacer el, el, el éxito en cuanto al resultado. ¿Alguna más? ¿Qué más decime vos también? Moraleja, el que no hace palmas se deja, se deja. <risa> También. Perdón, pero hablando de moraleja, qué feo que se nos cuento con moraleja. Eso esos finales. yo sentí que era un programa como moraleja. Sí. Sí, no es, es peligroso tener moraleja. Para mí son un arma de doble no, filo. cómo moraleja. Estaba recuperando todo lo que habíamos dicho, hermosas <risas> palabras de otros imbronazos. Es que, oh, miel que no hace palmas, <risas> eh, Estamos estamos concluyendo o tenemos todavía unos minutitos para, para seguir flasheando. Tenemos unos minutitos para leer un cuentito, me parece. 15 minutos te dura tu cuento. 25. <risa> pero lo puedo hacer sin el a nadie. Porque no, si no, no me. ¿Sí? si no, <risa> no meten un gol. Es verdad, wey, mejor terminamos, terminamos el partido ahora, antes de que, de que nos salga como ayer. Eh, bueno. Igual, acá tengo un aporte. A ver. Tengo un aporte salarial. De, eh, un aporte salarial estaría buenísimo. Pero el, el aporte lo tengo de nuestra compañera eh, Lucianita Franco, que nos está operando. Que dice que. A corazón abierto. Si cada uno de los... Ah, es, es más largo de lo que yo creía. Eh, pero lo, lo voy a leer porque me la banco. A ver. Eh, si cada uno de los instantes de nuestra vida se va a repetir infinitas veces, estamos clavados a la eternidad como Jesucristo a la cruz. La imagen es terrible. En el mundo del eterno retorno, descansa sobre cada gesto el peso de una insoportable responsabilidad. Ese es el motivo por el cual... Nietzsche llamó a la idea del eterno retorno la carga más pesada eh, pero si el eterno retorno es la carga más pesada entonces nuestras vidas pueden aparecer sobre ese telón de fondo en toda su maravillosa levedad pero ¿es de verdad terrible el peso y maravillosa la levedad? la carga más pesada nos destroza somos derribados por ella nos aplasta contra la tierra Pero en la poesía amatoria de todas las épocas de la mujer, desea cargar con el peso del cuerpo del hombre. La carga más pesada es, por lo tanto, a la vez, la imagen de la más intensa plenitud de la vida. Cuanto más pesada sea la carga, más al ras de la tierra estará nuestra vida, más real y verdadera será. Por el contrario, la ausencia absoluta de la carga hace que el hombre se vuelva más ligero que el aire. Vuele hacia lo alto, se, de, se distancia de la tierra, de su ser terreno, que sea real solo a medias y sus movimientos sean tan libres como insignificantes. Entonces, ¿qué hemos de elegir? ¿El peso o la levedad? De Miriam Cundera de La insoportable levedad del ser. Exacto. Muy la piola. Es que es muy piola. Muy piola, me he quedado sin palabras. Yo mira para oh, comentarte lo último la cosa esta del último del eterno retorno tiene justamente que ver con eso de uno vivir su vida de determinada forma de que eh, sea de que uno si pudiera volver a vivir o sea exactamente lo mismo elija vivir exactamente eso que ya vivió o sea como va a ser el, el eterno retorno dice que todo va a volver todo el tiempo uno tiene que vivir de, la, de determinada forma de que eso no sea eh, un garrón de que volver a vivir tu misma vida no sea una cagada de que hayas vivido tan bien De que vivir tu vida dos, tres, mil millones de veces Sea lo mejor que te puede pasar en la vida Ese es un... Ese es un buen final para esto Me gustó esa conclusión ¿Me gustó? ¿Qué querés que te diga? Así que, bueno, vamos, vamos con tu cuento Si te parece a vos bien Ya que, ya que entraste en, en calor ahí con, con la lectura Yo creo que es un, un buen momento Para que nos deleites con un cuentito Ok Lector en un año nuevo. Ha pasado el año con sus noticias como todos los años. Y como todos los años, se está acabando el año. Por una extraña necesidad humana, ante cualquier cuenta regresiva, siempre se atina a hacer un repaso de las cosas que pasaron. Pasaron valijas voladoras, huracanes, mujeres al frente, elecciones, reelecciones, deportaciones de inmigrantes, suspensiones, cumbres, contracumbres. ministros, subas de precios, doping positivos. Pasó que cambiamos de trabajo, que mantuvimos el mismo, que dejamos de fumar, que volvimos a agarrar el cigarro, que nos dirigimos, no nos dirigimos la palabra en todo el año, que nos reconciliamos, que no nos mudamos, que compramos una casa, que pedimos que perdimos a un ser querido, que ganamos una rifa, que engordamos tres kilos, que estamos más flacos. Y una vez hecho el repaso, y para no sentir que estamos de paso, el balance, ¿pasó lo que tenía que pasar? ¿Pasó lo que no tenía que pasar? ¿No pasó nada? ¿Pasó de todo? ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Quién salió empatando? Ya realizado el balance, las autocríticas, ¿por qué, hablaremos vo ¿por qué habremos votado al que votamos? ¿Por qué tuvimos que ir a Cancún justo cuando estaba el huracán Wilma? ¿Por qué no somos de boca? ¿Por qué no hicimos la dieta del doctor Escardale? ¿Por qué no fuimos más solidarios? Entonces, la angustia, la angustia existencial frente al año que ya ha pasado. Un año más vivido, un año menos de vida. ¿Qué es gastar la vida? ¿Usarla o no usarla? Se preguntaron Clarice Lispector y nos dejaba con la duda. ¿Cómo ha pasado el año? Ha pasado con sus noticias como todos los años, y como todos los años, se ha acabado el año. La vida es tan parecida a sí misma. <coughs> es la idea de final la que nos hace llenar de ansiedad. Por esas fechas, corremos de acá para allá como si se estuviera por acabar el mundo. Como si no hubiera nada después del 31 de diciembre. Como si no viniesen al día siguiente, el 1 de enero, el 2, el 3, el 8 de otoño. De pronto, un momento de lucidez. ¿Por qué creer que no se puede dejar para mañana lo que se pudo hacer hoy? Es la idea de futuro la que nos permite hacer planes. Decidimos que el año que viene empezamos las dietas cardales, vamos a ser más solidarios, a hacer lo que quedó pendiente. Adiós al año que termina. ¡Feliz año para todos! de Mex, el periodista con un apellido irreproducible. Ultiversea. Urtiversea. El Urti y, y se llama Las Malas Palabras. Es un... Menea, menea. Un textito de este libro. Así que bueno, estamos llegando a nuestro final. Hoy con cuentera no invitada, porque es de la casa, pero cuentera en, en, en ciernes. Con una que, cuentera mentirosa, pero... Eh, Pero bravo. huevos, como Machelana. O varios, -o por Y bueno. Que, bueno. Bueno, así le damos cierre a nuestro último cimbronazo. Y de nos gusta terminar el año, año cuando se nos cantan los huevos, así que hemos terminado el año en este momento. <risa> claro. Eh, Para la próxima vamos a ser más solidarios. El año que a viene a empezamos la el programa de tres semanas. <risa> No tengamos una vida light Mientras tanto. Ojo Porque nosotros también Terminamos esta parte del año Diciendo bueno Chicos Para la próxima parte del año El sembronazo va a ser esto realmente El nuestro... sembronazo va a ser Yo esto Yo desde otro. que estoy en nosotros... la facultad eh, Tengo años de dos años Además por más que digamos Somos una máquina de, de, de decir incoherencias Así que más bien De que Nosotros también Nos estamos planificando Y para volver con todo después de las vacaciones. Pero bueno. Ay. Así que prepárese, señor o señora oyente, que el otro cimbronazo después de las vacaciones la rompe. Le vamos a descerebrar las ideas. Uh, bueno, muchas gracias Lucas y Andrea por estar acá, por comentar. Buenas Venga, pase, pase a saludar, por favor. Todo muy rico. <risa> Sí, sí, sí, faltó el vinito, pero bueno, muchísimas gracias. Sí, lo mismo decimos. No. Gracias a Luciana, que está del otro lado haciéndonos los controles. Eh, gracias a todos ustedes, gracias a nuestros amigos Cuentero, que aunque no hayan podido venir, están en nuestro corazón. Y gracias, gracias, a gracias totales. Gracias a usted, que nos escucha día a día. Ah, y nos da de y... comer. Antes de terminar, hacer recordar. De lo que invité al comienzo del programa, que este viernes 18 de julio a las 11 de la mañana en el Hospital Alejandro Con de Melchor Romero, que queda en 520 y 175, van a estar pintando un mural. Así que están todos invitados para que lleven mate, facturas, algo para compartir, a enchastrarse con pintura y pintar una sonrisa. Bueno. Eh, hasta el próximo cimbronazo estoy Cimbrontes. un poco deprimido en este momento también pero bueno, no sé si voy a aguantar Umi, tres semanas vas a tener que empezar a hacer terapia sí, ya lo sé, pero es que era este mi espacio de terapia colectiva no. eh, los extrañaremos a todos y a todas de aquel lado de este lado también los vamos queremos. a dejar en compañía de otros cimbronazos que ya fuimos haciendo antes los queremos y las queremos <ríe> buenas vacaciones eh, a quienes los tengan no Adiós. hasta la próxima chau chau Thank <laughs> you. Loco de pensar que se disfruta el poder gloria Y con el frío de un reino las almas congelan Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras Y todo ese motor para devastar tu inconsciente ¿Y en qué lugar? para Let's yeah, go,